El 22 de marzo de 1939, Memel vuelve a formar parte de Alemania. En el dictado de Versalles de 1919, el imperio alemán renunció a todos los reclamos en la flanja de tierra en el noreste de Ospreusen, que después de la ciudad portuaria de Memel se llamó el área de Memel. Memel, que en lituano se llama Claypeda, en ese momento comprendía unos 140.000 habitantes, cuya abrumadora mayoría eran alemanes. Memel había sido alemán desde la Edad Media. En enero de 1920, Memel se colocó bajo la ocupación y administración francesa, y en diciembre de 1922, las grandes potencias reconocieron a Lituania como una nación independiente y el área de Memel fue entregada a la nueva república de Lituania. Sin embargo, la entrega del área ocupada de Memel traería como consecuencia que muchos de sus habitantes alcanzarían una posición similar a la de refugiados alemanes como en Endanzit. Los temores de los esfuerzos por la libertad alemana y las amenazas de guerra polacas provocaron un golpe militar dirigido por lituanos en enero de 1923. Un lituano revolucionario proveniente de la ciudad de Kodno tomó el poder en Memel con el asentimiento del régimen lituano, pero sin su participación activa. Kodno era en ese momento la ciudad más grande del país, conocida por su alta proporción de judíos y como un centro para el judaísmo. Las grandes potencias se abstuvieron de restaurar el status quo por la fuerza de las armas, y el 16 de febrero de 1923, una conferencia de embajadores decidió otorgarle a Lituania la soberanía sobre la región de Memel en ciertas condiciones. Después de eso, las fuerzas aliadas aprobaron la ocupación del área alemana. La ocupación de Memel era un guante de combate lanzado a una Alemania que en ese momento era demasiado débil para recogerlo de inmediato. Después de una década y media de ocupación, la esperanza se volvió a encender cuando los nacionalsocialistas se ganaron la confianza del pueblo alemán y luego comenzaron a recuperar áreas robadas. Para ayudar en Memel, Hitler tenía a los nacionalsocialista de Memel dirigidos por el doctor Ernst Neumann y Willy Bertuleit. El resultado de las elecciones en el país de Memel en diciembre de 1938, cuando los alemanes recibieron 25 de los 29 escaños, llegó a una actividad cada vez más fuerte de los memeliano para la reunificación del área con Alemania. Hitler había declarado previamente que Alemania ya no tenía ninguna intención de requerir áreas de tierra adicionales. Sin embargo, esto no significaba, por supuesto, que Alemania no pudiera satisfacer ningún deseo de una nueva afiliación de las tierras alemanas que aún estaban bajo ocupación extranjera. La influencia alemana, que fue completamente dominante después de las elecciones, el 9 de enero de 1939 obligó al gobernador lituano de Memel a nombrar al líder adjunto Willy Bertureit, presidente del directorio. El líder socialista de Memel doctor Ernst Neumann al mismo tiempo dio órdenes para la formación de un cuerpo de SAE Memelianos, constituido por 20.000 hombres, así como el establecimiento de varias otras organizaciones nacionalsocialistas. Los eventos en Checoslovaquia en 1938 aumentaron la actividad alemana en Memel y provocaron una feroz campaña contra el gobierno lituano y manifestaciones para un Anschluss allí. El 19 de marzo, se hizo un reclamo por la entrega inmediata del área alemana memela a Alemania. En una nota formal del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, von Ribbentrop, se propuso que los requisitos alemanes se cumplieran mediante una acción legal y que una comisión mixta germano-lituana se encargaría de la parte técnica del caso. La nota indicaba que Alemania reconocía los intereses de Lituania en el puerto de Memeli, por lo tanto, los consideraría. En la tarde del mismo día, el gobierno lituano decidió dar paso a los deseos alemanes. El 22 de marzo de 1939, el estado de sitio fueron proclamados en Lituania para el mantenimiento del orden y la prevención de la violencia contra la población alemana allí. Al día siguiente, el 23 de marzo de 1939, Hitler llegó al puerto de Memel, mientras que las asociaciones de tropas alemanas motorizadas se apoderaron de Ospreusen. Hitler dio la bienvenida a los alemanes de vuelta al Reich alemán en un aclamado discurso. También se anunció que Memel se expandiría a un puerto naval. Esta fue la última corrección de Adolf Hitler del abuso contra el pueblo alemán por parte del injusto dictado de Versalles, antes de que Gran Bretaña y Francia, en su búsqueda de una mayor dominación mundial, comenzaran su segunda y más devastadora guerra mundial contra Alemania. Esta guerra acabaría por golpear a los alemanes muy fuertemente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, estallaron intensas batallas en Memel, y cuando el ejército rojo entró en Memel, la población alemana sufrió una sangrienta limpieza étnica. Algunos de ellos, sin embargo, lograron escapar a otras partes de Alemania.